El gato con botas En una tierra muy, muy lejana vivía un molinero con sus tres hijos El más joven marqués siempre había sido su preferido Pero cuando murió el molinero dejó el molino a su hijo mayor Un asno a su segundo hijo y un gato llamado gatito al más joven Los hermanos mayores se rieron de él y lo abandonaron a su suerte Estaba decepcionado y se preguntaba por qué su padre le había dejado un gato ¡Oh, gatito! ¿Qué voy a hacer contigo? Casi no puedo mantenerme ni a mí mismo No tengo molino ni asno ¿De qué voy a vivir? De repente pasó algo mágico que sorprendió a Marqués ¡No os preocupéis, amo! ¡Yo os ayudaré! ¡Gatito! ¡Hablas! ¡Me está hablando un gato! Oh, y sé hacer muchas más cosas, amo Dadme una bolsa y un par de botas Y os demostraré qué puedo hacer Marqués seguía sorprendido Y se preguntaba cómo podría conseguir una bolsa y un par de botas Pero ver hablar a un gato le dio esperanza De acuerdo, gatito Te daré la bolsa y el par de botas Veamos qué puedes hacer Marqués sacó el dinero que le quedaba y fue al zapatero El zapatero se sorprendió con la extraña petición ¿Botas para tu gato? ¿Estás seguro? Sí, por favor Gatito ya tenía sus botas y una gran bolsa Gatito, ya tienes lo que me pediste ¿Qué vas a hacer? Primero voy a conseguir la cena Gatito fue a un lugar en el que sabía que podría cazar conejos Puso unas cuantas zanahorias y lechugas en la bolsa y la dejó abierta Se ocultó tras un árbol y esperó Enseguida unos conejos encontraron la bolsa y se metieron dentro para comer. Gatito saltó de detrás del árbol y cerró la bolsa rápidamente. ¡Tengo! Y llevó los conejos a Marqués. Aquí tenéis la comida. ¡Gatito, has conseguido unos conejos! ¡Gracias! Cocinaron una copiosa cena y aún les quedaba para el día siguiente. Pero al día siguiente Gatito no descansó. Volvió a salir a coger más conejos usando el mismo truco. De regreso decidió visitar el castillo del rey Los guardias del castillo le bloquearon la entrada Déjenme pasar señores, traigo regalos para el rey Seguro que no le gustará saber que ustedes me han impedido entregárselos Un gato con botas y que habla Está claro que el rey debería ver esto, dejémosle pasar Se quedaron mirando cómo gatito traspasaba las puertas y entraba en el castillo Llegó hasta el rey, la reina y la princesa, y les habló para su sorpresa. Majestades, me llamo Gatito. Pertenezco a mi amo, el marqués de Carabás. Les presenta sus respetos regalándoles estos conejos. ¡Acéptelos, mi señor! ¡Oh, un gato mágico! Nos encantaría tenerte aquí. Dile a tu amo que aceptamos su regalo y apreciamos su gesto. Gracias, majestad. La princesa estaba sorprendida mirando al gato mágico con botas. Te llamaremos gato con botas. Frego, asegúrate de que se va con el estómago lleno. Dale la mejor leche y nata que tengamos. Frego, el sirviente del rey, cumplió sus órdenes y gatito bebió su leche encantado y abandonó el castillo. Gatito volvió a casa de marqués y le contó lo que había pasado. ¡Gato con botas! ¡Has conocido a la familia real! Cuéntame, ¿cómo es la princesa? ¡Oh, es tan bella como el tazón de leche y nata que me dio! Una voz dulce y un gran corazón. Debéis casaros con ella. ¿Yo? Puede que sea tu amo, pero no soy un príncipe. Un príncipe con un enorme castillo se la llevará. Gatito no dijo ni una palabra, pero iba todos los días al castillo a regalarle uno o dos conejos al rey. Enseguida empezó a correr la voz del gato con botas, el gato mágico parlanchín que cazaba para su amo y que llevaba regalos al rey. No muy lejos de allí vivía un gigante en un enorme castillo. Era tan grande como solo puede serlo un gigante. Nadie se cruzaba en su camino y a los que se cruzaban se los comía. Pero Gatito tenía valor suficiente para hacerle una visita y llamó a la puerta del castillo. Cuando el gigante abrió la puerta, se giró al ver un gato delante de él con un par de botas. ¡Oh, oh, oh! qué es esto? ¡Un gato con botas! Y un gato que habla, señor. ¡Oh, habla! ¡Espera! Tú debes de ser el gato con botas del que he oído hablar. Y usted, señor, sois el poderoso gigante con increíbles poderes. Todo el mundo os teme. El gigante estaba encantado conociendo su fama. Tienes suerte, no como gatos. Pasa, pasa. Gatito entró en el castillo y el sorprendido gigante se preguntaba a qué había venido. ¿Por qué estás aquí? Quisiera ver a sus poderes mágicos. Me han dicho que puede convertirse en cualquier animal. Es cierto. Por supuesto que es verdad. ¿Podría demostrármelo? Me encantaría verlo. El gigante se convirtió en un enorme y poderoso león. Rugió al pobre menino que saltó de pánico. Vale, le creo. Por favor, vuelva a su estado natural. ¿Ahora me crees? Sí. Claro, pero... Sí. También puede convertirse en un animal pequeño. ¿Usted es tan grande? ¡Puedo convertirme en cualquier cosa! ¡Mira esto! Y se convirtió en un diminuto ratón en un segundo. Gatito esperaba este momento. Se abalanzó sobre él y lo atrapó. ¡Oh, qué comida más pesada! Salió del castillo con la cabeza bien alta. Todo iba como había planeado. Gatito volvió a la casa de su amo. ¿Hoy no traes conejos? Amo, id a bañaros al río ¿Ahora? Sí, llamo, ahora mismo, confiad en mí Marqués estaba confuso, pero siguió a Gatito al río Se quitó la ropa y se metió en el río para bañarse Gatito cogió la ropa y la escondió debajo de una roca Por un camino muy cercano pasaba el carruaje del rey Gatito sabía que la familia real pasaba por ese camino una vez a la semana Esperó a que el carruaje se acercara y empezó a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! El carruaje se detuvo y el rey se asomó ante esa voz tan familiar. ¡Gatito! ¿Qué estás haciendo aquí? Majestad, por favor ayudad a mi amo, el Marqués de Carabás. Se estaba bañando en el río cuando alguien se escapó con su ropa. Hace frío y mi amo pronto caerá enfermo si no le ayudan. Guardias, coged mis mejores ropajes y entregádselos enseguida al marqués de Carabás. Aseguraos de que está seco, vestido y abrigado. Los guardias se apresuraron al río con las ropas reales. Y enseguida apareció el amo del gato con botas, acompañado por los guardias. Parecía un príncipe vestido con la ropa del rey. La princesa miraba desde el carruaje y marqués vio a la princesa por primera vez. ¡Oh! El marqués de Carabás es un príncipe muy guapo La princesa es tan guapa como imaginaba Marqués se recuperó de su asombro y se inclinó ante el rey Gracias por vuestra amabilidad, majestad No, gracias a ti Me alegra por fin conocer al marqués de Carabás Hemos disfrutado de tus regalos todos los días Tenemos mucho que hablar, pero primero vayamos a vuestra casa Gatito, que estaba muy atento, se dirigió de repente al rey. Majestad, será un auténtico placer recibiros en el castillo de mi amo. ¿Verdad, amo? Marqués miró a Gatito sorprendido. ¿En mi castillo? Gatito movió la cabeza y aunque Marqués estaba confuso, decidió volver a confiar en Gatito. Uh, sí, majestad, sois bienvenido a comer en mi castillo. Muy bien. ¡Adelante! Marqués subió al carruaje y Gatito corrió delante del carruaje Iba a las tierras que pertenecían al gigante El gigante tenía muchos campesinos trabajando en sus campos Gatito se encontró con los campesinos y les advirtió ¡Atención! ¡Se aproxima el rey! Si el rey os pregunta a quién pertenecen estas tierras Debéis decirle que pertenecen al Marqués de Carabás Si no le respondéis eso, el rey os cortará la cabeza Los campesinos se asustaron y sintieron muertos de miedo El carruaje del rey enseguida atravesó las tierras El rey vio trabajando a los campesinos y los llamó ¿A quién pertenecen estas tierras? ¿Para quién trabajáis? Para el marqués de Carabás, mi señor El rey y su familia estaban impresionados Señor de Carabás, tenéis unas tierras magníficas Gracias, mi señor Cuando el carruaje llegó al castillo del gigante, Gatito estaba preparado para recibirlos. Había hecho todos los preparativos. El rey, su familia y Marqués bajaron del carruaje y admiraron el castillo. ¡Guau! ¡Qué castillo tan grandioso! Es cierto. Marqués enseguida se dio cuenta de que aquel debía de ser su castillo. Mi señor, bienvenido al castillo de Carabás. Por favor, entrad y comed conmigo. Ese día Marqués y el gato con botas acogieron a la familia real en su enorme mesa llena de viandas. Gatito puso a los sirvientes del gigante a servir una fantástica comida para todos. Marqués y la princesa no dejaban de mirarse. Y también el rey y la reina habían encontrado al hombre perfecto para su hija. El rey habló a Marqués y le dijo las palabras que Marqués jamás pensó que oiría. Señor Marqués... Os pregunto como padre y no como rey ¿Debríais casaros con mi hija? ¡Mi señor! Sería un placer y todo un honor Marqués y la princesa se casaron enseguida y el hijo de un molinero se convirtió en príncipe Marqués al final agradeció a su padre que le dejara un gato El gato con botas no volvió a cazar conejos Vivió con el príncipe y la princesa y disfrutó de la vida real en el castillo.